¿Y qué vas a pedir tú estas Navidades? ¿Yo? Uh, yo ¡Yo no pido demasiado para esta Navidad. Pasteles de chocolate, diamante de verdad, comer huesos en un yate, su bien, lo que quiero en vez Lumen toda la ciudad Risaste los niños ve de... Hish